De la mañana, así seguimos en Radio Cracia por Radio Quermes en el 106.1. Y es un placer saludar en esta mañana, en este lunes, a Ayelén Puyol, quien es eh, periodista, futbolista eh, y ha escrito el libro Que jugadora. Eh, además, el, el próximo fin de semana eh, estará presentando justamente este, este libro en la ciudad de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa. Ayelén, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González, te saluda. Sebastián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por atendernos. Eh, contanos un poquito de qué jugadora. Eh, qué jugadora es un libro que trata de, de ponerle nombre eh, a un montón de años de silencio en, en la historia del fútbol argentino y esos nombres son por ahí los que faltaban cuando, cuando repasábamos o estudiábamos la historia y son los de las mujeres. Uh -huh. eh, los de las mujeres futbolistas, en un país donde, bueno, el, el, este deporte es el más popular, ¿no? Eh, veía ayer todo lo que pasaba con, con la llegada de Maradona a gimnasia y, y pensaba un poco, bueno, qué representa el fútbol para, para nosotros y para nosotras. Eh, y también, bueno, estos ídolos, ¿no?, que siempre fueron varones eh, y que la idea precisamente de que es jugadora es por ahí... Eh, plantearnos bueno, qué pasaba con las mujeres y por qué no, no eran nombradas. Eh, es un recorrido por, por un siglo de fútbol femenino en Argentina para conocer eh, a las grandes ídolas, a las heroínas, para conocer los grandes equipos, los grandes partidos. Eh, de, y bueno, sí. que llega en un momento clave, ¿no? Porque justamente el fútbol femenino está en plena transformación. Absolutamente, ¿no? Con la profesionalización y, y bueno, con una repercusión que eh, en los años anteriores no tenía. ¿Desde, desde dónde comienza como, como proceso histórico para vos el, el fútbol femenino? Eh, porque por ahí el antecedente más eh, antiguo que tenemos es el de las pioneras, el del Mundial 71, pero eh, claramente antes se jugaba también. Sí, sí, mira, hay un partido en la ciudad de Buenos Aires el que se jugó el 12 de octubre de 1923 cuando el fútbol, el fútbol masculino estaba como en el pase del amateurismo al, al profesionalismo sí. eh, y es el que, bueno, por ahí el que marca en el libro el inicio de, de la historia de las mujeres futbolistas uh -huh. es un partido que um, jugaron dos equipos uno que se llamó Argentina y el otro Cosmopolitas y que terminó con un conflicto porque el, el empresario, el varón que, que organizó, pretendía llevarse toda la plata de la recaudación y no repartirla, y hubo una pelea ahí de, con las jugadoras que, bueno, obviamente querían cobrar lo que, lo que era justo que se llevaran. Eh, entonces me parece también como que tiene un valor simbólico muy fuerte, porque si algo caracteriza este siglo de fútbol femenino en Argentina es la lucha de las jugadoras por, por conseguir la igualdad. Eh, la verdad que ha sido una, una lucha durísima yo me acuerdo de haber conversado con, con alguna de, eh, integrantes de Pioneras que eh, me decía eh, que por ejemplo en ese mundial del 71 eh, muchas de las jugadoras que viajaron ni siquiera le habían dicho a la, a la familia les habían comentado a, la, a las familias eh, por, por, por el rechazo ¿no? que podían tener de, de sus propios familiares ¿no? sobre todo de los varones eh, ha sido un, un proceso larguísimo y, y, y de una pelea interna muy importante totalmente y me parece que lo que pasa ahora viste por ahí escuchamos estas frases de que ahora el fútbol femenino está de moda o que es un boom y bueno creo que precisamente lo que sucede tiene la potencia de, de las luchas de todas estas historias no de, de las que pelearon por cobrar lo que correspondía en 1923 de las que jugaron en espacios públicos en la, en la década del 50 Las mundialistas que fueron a México sin botines, sin camisetas, sin entrenador, eh, creo que condensa todo eso y que se da bueno, en, un, en un momento histórico particular también, con, con el movimiento feminista muy presente en la calle sí. eh, y con el fútbol incluido dentro de esa agenda feminista como, como espacio en el que hay que reivindicar un montón de derechos. Uh -huh. eh, ¿Hubiese sido posible, eh, digo, este, este salto que ha pegado el fútbol femenino sin, eh, el, sin ir a la par de, de lo que es la, la lucha feminista, de los movimientos feministas? ¿Cómo? ¿Cómo? No te entendí eh, si, si hubiese sido posible ¿no? este salto que se da, ah. por ejemplo, en Argentina al profesionalismo eh, sin el empuje que, que ha brindado ¿no? todo el movimiento feminista Y yo creo que no es casual que suceda en este momento histórico porque... La, Si vos haces el recorrido por, por la foto del pasado eh, y, y repasas las historias, te das cuenta que también existía la pelea. Eh, me parece que eh, claramente tiene una relación directa con, con lo que pasa en las calles eh, y, y, y entonces toma mayor dimensión, ¿no? que por ahí no coincidió en otro momento eh, con esto que sucede ahora. Y me parece que también el feminismo lo incluye al fútbol, ¿no? Que por ahí era un espacio que tenía relegado. Eh, las feministas que invitan desde hace mucho siempre dicen que, que para el movimiento el fútbol era un juego de 22 boludos que iban atrás de una pelota y ahí no había nada por pelear para las mujeres. Uh -huh. eh, creo que eso también cambió y entonces se da eh, una, una hermosa articulación entre lo que pasa en las calles y lo que pasa en las canchas. Seguro. Eh, tengo amigos que me dicen eh, que el fútbol actual son 22 millonarios corriendo atrás. <risa> son 22 sí, millonarios bueno. corriendo atrás de una pelota. Eh, para, para este libro eh, tenés un, elegiste un prólogo o tenés un prólogo de Ángela Lerena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ángela es como la, la madrina del libro. Bueno, su historia además eh, dentro del periodismo eh, aparece también porque también están historias como que rodean al fútbol o que tienen al fútbol como eje, ¿no? Como la, las periodistas deportivas que, que canalizaron eh, por ahí esa pasión por el fútbol en eso, pero claramente también trabajan en un ámbito machista. Eh, las árbitras, bueno, y también las identidades disidentes, ¿no? Están las historias de, de Iggy y de Victoria Liendo también, que es una compañera trans, una jugadora de la Liga de Salta, que que nos permita, nos invita a pensar también, bueno, qué pasa con las identidades disidentes en el fútbol. Exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué va a representar para la historia la figura de Maca Sánchez? ¿no? Porque fue como un poco el, el emblema y la, la que ayudó a hacer una especie de quiebre ahí eh, para poder pasar al, al profesionalismo. Sí, bueno, me parece Maca es la que puso el cuerpo, ¿no? Y la que decidió eh, enfrentar y... y así de frente, chocar de frente a, al poder, ¿no? A su club, eh, que no la consideraba como trabajadora, y a la Asociación del Fútbol Argentino. Eh, creo que hizo como que, que temblar la tierra, ¿no? De lo, los poderes más inquistados en el fútbol. Algo que no sé si algún futbolista varón eh, se hubiera atrevido a hacer. Eh, sí. Maca ahora va a jugar en San Lorenzo, imagínate, ella presentó su denuncia en enero, estamos en septiembre y está por empezar el primer torneo semiprofesional de nuestra historia, y va a ser la primera vez en la historia de nuestro país en el que las futbolistas son consideradas trabajadoras. Creo que sin duda Maca es la, la bandera de toda esta lucha, eh, una de las grandes protagonistas, y bueno, nada, ahora va a integrar un equipo que seguramente pelee por, por el título. Muy bien, bueno, eh, vamos a ver, va a estar buenísimo poder seguirlo, ojalá que se puedan televisar los uh -huh. partidos también. Sí, ¿no? Sí. Eh, ¿y algo? sí, los va a televisar sí, eh, TNT Sports. Sí, ya está definido. Eh, la señal de cable, sí, ya está definido, uh -huh. en principio hasta cuatro partidos por fecha, hay que ver cuántos dan, puede ser uno, dos, tres eh, o cuatro. Eh, y después, bueno, sí, siempre hay, viste, también, eh, canales o se, se, se pasan por streaming, hay un canal de YouTube que se llamaba Amos Las Pibas, sí. eh, que también suele pasar los partidos de la fecha. Así que bueno, sí, cada vez estamos, tenemos más posibilidades para ver eh, a las pibas de, del torneo que organiza la APA. Bueno, buenísimo. Y, y aparte algo que se repite permanentemente es que si bien se han conseguido muchas cosas en el último tiempo, todavía falta bastante, ¿no? Por, por, no es que acá se termina la, la pelea, la lucha, quedan muchas cuestiones por, por seguir incorporando al fútbol femenino. Sí, totalmente. Imagínate, bueno, eso, ¿no? Es que todas las jugadoras van a tener contratos, falta, falta un montón, no hay divisiones inferiores en todos los clubes todavía. Eh, el torneo es con equipos de Buenos Aires y Capital Federal y uno de Rosario, o sea que la federalización del fútbol es también eh, una tarea. Bueno, nada, la lista es larga, pero, pero bueno, creo que estamos por arrancar algo que, que sí que va a transformar eh, la historia. Uh -huh. Se había hablado de una especie de Copa Argentina, ¿no? Como para integrar a, a los equipos de, de las provincias también. Eh, vas, a, vas a estar por acá el fin de semana presentando el libro. Sí, sí, sí. El jueves viajo para, para Santa Rosa, así que el viernes a la mañana ya, ya estoy allá. Eh, vamos a estar a, eh, teniendo una charla en la Cámara de Diputados eh, así que bueno, quienes quieran acercarse, eh, está buenísimo, vamos a estar presentando el libro también. Bueno, eh, y por lo que veo, bueno, durante, fin, durante este fin de semana se va a jugar también la final de la Liga Provincial de Fútbol Femenino. Sí, sí, voy a estar, voy a estar ahí ¿Vas, también. ¿Vas a estar ahí? Sí, sí, sí, no me la voy a perder. Bueno, eh, y bueno, vienen laburando muchísimo también, ¿eh? te digo, lo, lo, los clubes y, y las jugadoras y las entrenadoras. La verdad que se ha armado una movida muy importante y ha sido muy groso el crecimiento que tuvo este torneo provincial. Sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, nada, me, me gusta poder verlo porque, viste, a veces si te quedás en Buenos Aires quedás con la mirada muy, eh, muy unitaria, ¿no? Eh, así que la verdad que, bueno, agradezco mucho la invitación a, a la Cámara de Diputados y, y estoy muy contenta de poder estar en la final. Bueno, ¿vamos a poder conseguir tu libro, sí? Sí, sí, eh, el libro está en, está. en cualquier librería eh, y igualmente yo voy a llevar también ejemplares. Buenísimo. Ayelen, eh, bueno, muchísimas gracias por atendernos y bueno, te esperamos el, el fin de semana por acá presentando Qué Jugadora eh, y bueno, compartiendo un ratito en la, en la final del Provincial de Fútbol Femenino. Bueno, muchas gracias eh, a ustedes, nos vemos el fin de semana. Bueno, gracias, un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Hasta luego. Ayelén Puyol conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés, autora del de libro Qué Jugadora, libro que cuenta toda la historia, eh, pero la historia completa, del principio.